Karina Olivera, Karina desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, volvemos a escucharte. Bien, Jorge, qué mañana, qué mañana más disfrutable. Realmente hay algunas nubes ahora que se han ido sumando. Por allá, por allá por el oeste sí vienen arrimándose. Sí, sí, sí, yo estoy en Lausana ahora en este momento. Y te digo, eh, tanto, tanto, así pica el sol, que hemos decidido resguardarnos con Andrea Sarazúa porque... Vamos a charlar un ratito contigo y con la audiencia, hablando de algo de algo lindo. Cada vez que nos reunimos con Andrea siempre es para hablar de algo lindo, porque se sumó Emprendedor, porque hay una fiesta diferente. Pero hoy puntualmente vamos a hablar de los dos años de este Paseo Lausana que se va a estar festejando el próximo sábado. Y antes de escuchar a Andrea Jorge, fíjate, por favor ahí este cómo va a estar el clima porque es una preocupación que le genera a todos los emprendedores y más que nada cuando se ha preparado algo tan importante como esta fiesta de emprendedores eh, en este en este mes aniversario fíjate ahí para este sábado cómo va a estar el tiempo así la dejamos tranquila Andrea porque me decías que tal vez mañana llovía yo recién me fijaba y, y parece que no pero no sé está No, no, pero estamos hoy qué día es? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. No, pero estamos a tiempo, o si sea, algún trámite. Ah, bueno, te pido que lo hagas, a no ver, sé si con Elvira o, ver, Toto, para... o con Totó, con Totó, creo sí, que hace... Lo que y pasa es el trámite... Elvira, yo qué sé si Elvira está, si no está, si me llama, si no me llama. Bueno. Elvira, Elvira me despista un poco, pero a ver, a ver, la progresión, ¿no? A ver. Mañana jueves llueve de noche. El el, el, viernes, el viernes no llueve y hay viento. Ajá. El sábado mañana Seca. hay viento... De mañana básicamente, de tarde no. El domingo sí. va a estar... No, no, ya está. ¿Es, es hasta el sábado que es el día de, de, de esta bueno, tremenda... Bueno, no plena? habla de lluvia. Siete la mínima, 13 la máxima. Bajan un poquito la temperatura, pero... Eso no es problema. Pero no pasa nada, ¿eh? Claro, eso no es problema. Uno se abriga y además... Simplemente que, que, que, que al techito de algún gaseo ahí lo prendan lo prendan firme, porque va a haber un poquito de viento de mañana. ¡Ja, <risa> Justo un tema que me decía Andrea, acá cuando el viento sopla, uh -huh. realmente oh, bueno. sopla oh, bueno. en este lugar. Bueno, más allá de toda esta chance, Andrea, qué alegría. Ya, no no puedo creerle, decía sí, Andrea, hoy hace dos que nos conocen más, hoy hace dos años, no. Ya en este mes también hace dos años, porque nos conocimos, eh, la primera vez que hablamos con Andrea era en, en, haciendo discusión de este evento y hoy estamos ya para los dos años, pasa el tiempo realmente. Gracias por por estar aquí acompañándonos y felicitaciones a todos que han sido realmente eh, pilares ustedes, todo el equipo, para mantener esta feria. Bueno, muchas gracias, primero que nada, a ustedes por estar. ¿Cómo estás? Buen Jorge. día, buen día. ¿Todo buen día, bien? Buen Felicitaciones, buen aniversario. Bueno, muchas gracias, que bastante costó y sigue costando. Uh -huh. este Sí, los compañeros de Paseo La Usana fueron cambiando, o sea, empezamos con lo que era una comisión, que la tuvimos que formar para que cada uno tenga su tarea, Y después eso fue cambiando porque las personas empezaron a a, a tomar su, sus empleos que en el momento de la pandemia estaban sin ellos y bueno, muchos se han quedado y después han venido nuevos, ¿no? Estamos como que siempre cambiando. Y en el marco de, del aniversario tenemos preparados eh, muchos entretenimientos para grandes y para chicos. Contaros mm -hmm. los detalles. Bueno, lo detalle, primero que nada, que hacemos en horario especial de las 11 a las 18 horas. Eh, es el horario de invierno que lo vamos a extender un poquito más porque estamos en eso de que la luz todavía nos acompaña y que, que, bueno, no pica tanto el sol en realidad a las 11 de la mañana como como en verano, ¿verdad? este Tenemos confirmados eh, espectáculos. Eh, por ejemplo, un grupo de hip hop que viene... Eh, que son de 48 participantes que estuvieron en el en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo. Es hip hop, reggaetón. Tenemos un un homenaje a Moreira, que es el bailarín que estuvo la, la última vez. Sí, un segundo. Sí, mientras estás buscando la información acá para, para no nombrar a nadie. El bailarín principal, eh, Germán Moreira, que vienen sus amigos, en realidad vienen a hacer un homenaje. y Nosotros, evidentemente, el, el escenario está para ser usado por todas las personas que quieran venir. O sea, pueden venir tanto estando Paseo Lausana como no. Eh, los emprendedores todos hicieron eh, un obsequio, a los cuales le vamos a dar un numerito a la puerta, van a entrar, van a participar de distintos sorteos. La Fundación Manolo Lima va a venir, como nos vienen acompañando durante estos meses, a dar clases de arte a los más chiquitos, es introducción al arte, que eso nos parece interesantísimo porque sería diferente a lo que nos encontramos en los distintos lugares que están, los peloteros, está todo eso. Bueno, acá en realidad vamos mucho por lo que son los juegos lúdicos y lo que es el arte. También haciendo un poco eh, referencia a lo que es el barrio, porque el barrio tiene todo calles con nombre de artistas uruguayos, nos parece importante o sea, darle eso a, a esa, en ese mismo marco, exactamente la banda municipal está confirmada a partir de las 16 horas que, que ya tiene sus seguidores y están eh, sabemos que es muy buena la participación de ellos, que ahí tendríamos un chivito para pasar está habilitado el chivito en el marco, en el marco del festejo está habilitado el chivito esivito en realidad es más o menos un pedido de solidaridad también porque qué pasa eh, no se dieron la banda municipal y estamos hoy hoy con el problema del transporte de la banda municipal que se haría desde la Plaza San Fernando a la Plaza de la Usana y entonces estamos pidiendo en realidad una colaboración para poder solucionar ese problema ellos son 20 integrantes no eh, sé, el equipamiento sí me lo puede traer lo que no pueden es eh, transportar a las personas hacia acá y bueno, me encantaría ver si si la población, las personas que tienen esa posibilidad, nos pueden llegar a brindar ese transporte desde la plaza de San Fernando hasta acá a la Lausana, que nos tienen velo esto porque si bien teníamos la banda ya confirmada, nos encontramos con este problema porque eh, el omnibus que traería las participantes está con un desperfecto mecánico y no puede eh, transportarlos hasta acá. Jorge, ayuda. Bueno, vamos, vamos a ordenarnos, vamos a ordenarnos entonces. Lo que necesitan, bueno, más allá de todo el festejo que está previsto, es hoy necesitan la posibilidad de que eh, alguien que tenga una empresa de transporte o un vehículo en el que, obviamente, tienen que ir 20, 20, más de 20 personas, supongo. no sé 20 personas. 20 personas esté disponible el día sábado para traer a la banda a qué hora aquí a la Plaza de Lausana. 15.30 tendría que levantarlos en la Plaza San Fernando porque la el horario de, de actuación de ellos sería a partir de la hora 16. ¿Y hasta qué hora? Hasta las 17. Que ellos se encargarían aparte de la buena música que nos brindan del que de, de los cumpla feliz y nosotros tenemos una torta gigante preparada por emprendedoras este, que la vamos a cortar evidentemente cuando termine la zodia ¿no? para que todos puedan participar se presentó la torta gigante para poder invitar también a los a los visitantes. Ya en esta información que nos enviabas decías que van a estar presentes 50 emprendedores. Yo quiero recordarle a Jorge y a toda la audiencia, ¿cómo fueron estos inicios para que hoy, cuando se festeja, ya estén acompañándolos 50 emprendedores? Eh, arrancamos con 17. Arrancamos con 17, que cuando dijimos vamos a hacer una feria, eran 10 personas, se fueron sumándose 17, el próximo fin de semana ya éramos 27 y ahí empezamos la pandemia. Llegamos a tener 72 participantes que teníamos lista espera, porque claro, fuimos tomando todas las medidas de prevención COVID para poder este estar, o sea, poner la la feria en funcionamiento. Por eso establecimos una comisión COVID también, o sea, todo eso de la puerta, de controlar la temperatura, estamos al aire libre, pero teníamos que cuidarnos nosotros, cuidar a las personas que venían. Y bueno, fui bajando, y después fue subiendo nuevamente la cantidad de participantes. Debo decir que los 17 de las 17 personas que empezamos hoy en día hay 11 de esos mismos y los otros eh ya o sea, se fueron a Montevideo, volvieron a sus estudios y uh, a sus trabajos. Muchas personas por suerte volvieron a sus trabajos. Quería decir en realidad también que la estoy buscando también la información acá porque viene un muchacho que siempre se estuvo poniendo las órdenes, que tiene muy buena música, y no me quiero olvidar de decirlo, que es Santiago Oliveira, que también viene a tocar música en viva con nosotros, viene Moshi, con eh, Busquiaso, que también tiene música, muy buena calidad de música, este son todas personas que quieren estar, les consultamos si querían estar y dijeron sí, vamos porque se sienten también parte de todo esto. A ver, acá esto empezó porque ustedes vinieron, ustedes, la prensa, pero también porque los emprendedores necesitaron y porque hay, somos muchos los que estamos funcionando para que esto suceda. Nada sería posible sin ese granito de arena de cada uno. Hoy día me estoy encontrando con que nuevamente estamos con, con la plaza plantando árboles, poniendo tierras, Y, y, o sea, están arreglándonos los baños, eso también tiene que dar la gente de espacios públicos. Acá debo decir bien a Littner que siempre está eh, al pie del cañón ayudándonos para que, y preguntando, bueno, el, el árbol acá, si lo colocamos, ¿molestará para la feria? Le digo, vamos adaptándonos, ¿no? Este, dándole dejando el espacio más lindo para que se pueda hacer esta fiesta. Bien, es una genia, Viviana. Jorge, ¿alguna consulta para Andrea, desde así? Simplemente eh, reiterar detalles de organización, día, horario. El día es el sábado 10, estamos desde las 11 de la mañana a las 18 horas, y bueno, tenemos entretenimiento todo el día para que la gente venga, pueda almorzar, merendar, cenar acá, porque tenemos una amplia plaza de comidas y los artesanos que nunca se van a encontrar con todo igual, eso es importante decirlo, porque no venís y te aburrís de dar lo mismo siempre hay cosas diferentes propuestas diferentes bien, y los esperamos a todos, bárbaro, gracias éxitos, gracias a ustedes chau chau, y torta de cumpleaños que nos falta tampoco bueno Jorge cerramos, nos reencontramos en minutos, dale gracias chau chau a chau. ti